especial. Buenos días, les habla Jairo y hoy tenemos nuestro taller práctico con Diego. Pues nuestro invitado no ha llegado aún, eh, desde la semana pasada estaba confirmado y vamos a darle unos minuticos mientras se conecta. Y si no, pues tenemos el plan B, que es un podcast en vivo y en directo en caso de que no realicemos la sesión del día de hoy pues obviamente este crédito se les se les devuelve porque eh, pues no se realiza taller práctico bueno mientras se conecta nuestro invitado hola diego buenos días cómo amanece buenos días Jairo y a todos todo bien o no sí sí todo bien Les comparto, acabo de grabar un video eh, Donde estaba yo eh, Mirando mis tránsitos de Proluna eh, no, no lo comparto aquí porque ya está en el video Pero rápidamente Hoy tengo activo partilmente entre ayer y hoy Ayer y hoy, diciembre eh, Proluna, ascendente Proluna hace contacto con Plutón natal Y mi Plutón natal es un planeta muy activo en mi carta natal y estaba documentando eso, hay otro testimonio para curso de Proluna de don Diego estáis no ni siquiera para Diego, para la técnica de la Proluna <risas> Para efectos de la comprobación, sí, sí, sí, muy chévere, muy chévere, la verdad ah, bien, bueno, entonces, bien, bien sí. interesante y fíjese que ese Plutón en mi esquema natal mueve mucho tema de casa nueve, tiene una un trigo, un, un trigo en eclíptico con el sol y el Sol regente de la nueva ocupante de la 2, ascensionalmente no tiene realización, pero por control por dispositor hay una, una conjunción con Mercurio. O sea, un trígono Plutón-Sol Plutón, -plutón -sol se convierte en conjunción Sol-Mercurio. Y mucho tema de casa 9, no y si usted, no sé si Diego ha estado atento a los correos que he enviado estos días, tiene que ver un poquito con con eso Casanue, compartir visión filosofía, ideas eh, hace una semana lancé el correo de agradecimiento a a todas las personas que de una u otra forma han permitido que desarrolle los espacios virtuales, tanto por ejemplo Diego que es un, una, una persona que genera un contenido de alto valor y las personas que nos siguen y nos acompañan que nos nos escuchan en los podcast, ven los videos participan de los cursos Entonces había mucho por qué agradecer, y hoy lo veo muy tema Casa 9. Hace dos días lancé un proyecto también, 31 días, también muy de Casa 9, compartir visión, filosofías, y muy unido a lo, a lo tecnológico, ¿no? Entonces, y otra y otra chiva que les tengo, Diego, que es el, el uh -huh. 9 de diciembre la voy a compartir, que tiene que ver con astrología también, y tema Casa 5, Casa 10, entonces. Es muy claro estas semanas es el, el, el, el el movimiento tan tan abundante de de desde el punto de vista astrológico y, y está muy claro Plutón tocando todas las casas y los aspectos que tiene con otros con otros planetas tanto así me acuerdo Diego fue el viernes creo eh, sí. cuando fue que lo llamé yo el lunes fue ah no el martes el martes el martes antes de la clase esotérica ...que estaba oyendo el audio de la clase 2... ...y me surgieron varias preguntas... ...y como buena luna en Aries... ...y haciendo alusión a esa cuadratura... ...que le tengo en ya me ahí mismo a Diego... Le, ...le compartí un par de ideas... ...y por teléfono duramos hablando... ...como 10, 15 minutos... Eh, y, y, ...y pues aprovechemos hoy... ...este espacio para hablar de eso... ...que estaba hablando precisamente... ...de los temas de creación... ...de los temas de Navidad... tema esotérica tiene que ver mucho pues intuyo a que eso vamos a llegar porque todavía no lo hemos visto con, con los temas de creación de nuestra realidad eh, entonces yo le preguntaba a Diego que, que, que, que tanto él era creador de su realidad no no sé Diego si me quieres ampliar algo de todo lo que he dicho hasta ahora que, que he soltado mucha información <risa> bueno, eh, siempre es bueno aclarar que que Cuando se refiere uno a, a dar un matiz de creación de realidad, pues seguramente desde mi perspectiva no solo surge o no solo se entiende como manifestar algo externamente, ¿no? que por sí es algo eh, que suele generar una cierta eh, disposición hacia la práctica asidua, de ciertas técnicas, probablemente Jairo es más afín al, al aspecto de The secret. ahora pues para mí muy lejos, ahora amo, para mí muy lejos el la la dinámica expuesta en grupos metafísicos, ¿no? Donde pues uno de mis inicios también estuvo muy ligado a, como les contaba en algunas charlas, pues a, a grupos esotéricos, entre los cuales pues Así, unas muy bonitas experiencias, unas muy bonitas épocas en grupos de línea o de perfil metafísico. Eh, donde pues sí empieza uno a entender y a darse cuenta del de, de poder de la mente, del ¿no? poder de la palabra, eh, el decretar determinadas circunstancias. Sin embargo, llega un punto en el que también tú te das cuenta que frente a ciertas cosas o tienes poco o escaso control, Y si bien es cierto que una determinada realidad psicológica puede ser verificada desde una realidad externa, la astrología cuenta efectivamente con un criterio mendálico para poder entender la, la, la, la particularidad del mundo interno y externo del ser humano. Por lo tanto, viene toda esta colación de que pues, llega un punto en el cual si bien ciertas cosas son accesibles desde la conciencia, eh, hay otras que más que la creación de una realidad externa es la creación de tu realidad interna que te genere paz, o sea, la paz que solo se suscita cuando aquietas tu mundo, la paz que se suscita cuando de pronto uno está ciertamente desprovisto de ciertos anhelos, de ciertos egoísmos, la paz que puede suscitarse efectivamente, cuando existe una disposición interna de paz. Eh, esa disposición interna de paz creo que es la realidad más profunda que puede acceder un ser humano, puesto que ya no hay lucha con, con relación a lo externo, ya no existe lucha con relación a mí mismo, sencillamente se es, se actúa, o se está en un constante y permanente presente, el cual va más allá del tiempo. ¿no? Ahí sí hay... Retomando nuestra última parte de la charla de esotérica, y si sí hay una trascendencia de ego, ese es un estado eh, propio de los estados contemplativos, propio de los estados meditativos y propio de los estados que inducen paz. Por lo tanto, para mí ese es un verdadero estado de realización o de creación de realidad. Pero pues yo entiendo que la, la, la pregunta surge en torno a cómo uno puede realmente. Ir enfatizando la materialización de ciertas cosas. Realmente eso me parece reiterativo decirlo, pero no es nuevo. O sea, yo creo que desde la posición de los antiguos alquimistas, quienes se planteaban la necesidad de hacer materializable algo, hasta la posición contemporánea metafísica y la ley de materialización que se puede observar, pues uno lo que entiende y concibe es que cada individuo de acuerdo a su estado de conciencia definitivamente puede manifestar todo aquello que por derecho de conciencia está llamado a hacerlo cuando uno observa que ha materializado una cosa y revisa su carta, pues encuentra que la iba a materializar <risa> eh, y la conciencia es la que te permite pedir o tener conciencia de dar o conciencia de prosperidad ¿no? porque pues, si yo pido la lotería pero no tengo estado de conciencia, a lo mejor <risa> no la obtengo, es porque quizás si no tengo la conciencia a lo mejor me la gano, pero más mal que bien me puede ser. Por lo tanto siempre es bueno saber qué quiero pedir, o sea, tener la conciencia para hacerlo. Y todo es accesible ciertamente para la conciencia, pero desde la perspectiva externa o física, solo aquellas experiencias que realmente representen un proceso importante en mi vida son dables. Yo desde mi perspectiva esotérica pues puedo coincidir en que hubo experiencias muy interesantes en ese aspecto. Después bajo el rigor del observador astrológico observaba mis aspectos y podía confirmar tal aspecto de materialización. ¿no? Entonces encuentro no discrepancia sino congruencia entre, entre que las cosas se dan en el contexto momento adecuado en que deben darse y bajo los medios y mecanismos adecuados en que deben darse. A, a mí me llamó mucho la atención la conferencia de Hernán Muñoz de Cali, eh, una de las primeras que creo que él realizó acá, donde decía que los seres humanos tenemos muchos, o sea, no infinitos destinos, pero sí muchos posibles destinos, y donde cada destino era un aspecto. Eh, eso, ese, ese esa, esa exposición me puso a mí a reflexionar bastante, y me hizo... Hacer en cuenta de un ejercicio que, que siempre hago, que, que el libre albedrío es relativo a qué. Eh, libre albedrío, en términos generales, es yo tomo la decisión de hacer lo que yo quiero. ¿sí? Entonces, yo ponía el ejemplo, bueno, yo quiero irme ya a Alemania a estar una semana en Alemania. ¿Por qué no me voy ya? ¿Por qué no puedo? Si mi decisión es esa, ¿por qué no puedo? Entonces, pueden surgir varios condicionamientos racionales. Eh, ...no tengo los recursos en este momento... ...o no tengo el tiempo en este momento... Eh, ...puedo tener los recursos... ...pero tengo alguna... Eh, ...obligación o responsabilidad... ...que me ata a este país en este momento... ...o... Eh, ...ese tipo de ejercicios... ...bueno, yo quiero irme ya a la última... ...al último piso del edificio más alto de mi ciudad... ...ya, ya... ...eso es libre albedrío, esa es mi decisión de hacerlo ya... ...porque no lo puedes hacer... ...entonces... A mi modo de ver es, es una reflexión que yo tengo. Eh, ese libre albedrío tiene un, un, un, un alcance limitado, limitado a qué áreas y a qué contextos. Y en ese punto la astrología ahí nos puede dar una una visión. El famoso, el famo, la famosa alegoría del río que la vida es un río, que ya están las las curvas. eh la subida, las bajadas definidas y lo único que uno hace es nadar dentro de ese río, yo me devuelvo, yo subo, yo nado en bote, nado de espaldas, nado con una llanta, un, un neumático o nado en un yate <ríe> uh -huh. lo navego, sí, lo hay, nado, hay, lo navego. Hay, hay, hay una precisión bien interesante y es esa, que hay una libertad dentro de ciertos parámetros. Y esos parámetros están dados previamente. Eh, sí, yo puedo tener la libertad de forjarme virtuosamente eh, una capacidad artística, pero mi condicionamiento previo facilita o dificulta eso, ¿sí? Mi innato talento. Eh, en astrología lo que, lo que mencionas de, de, de Hernán es... Es interesante, puesto que eh, se hace eh, a referencia que nuestras 12 áreas astrológicas son 12 sectores con infinidad de posibilidades. Pero fíjate que esas posibilidades surgen dentro de un parámetro ya preestablecido. O sea, tomando en, en, en referencia al ejemplo textual, la Casa 9, o sea, un viaje a Alemania. Sí. Ese viaje a Alemania, de hecho... Si está posibilitado por aspectos natales ascensionales, eh, seguramente puede exhibir dos o tres aspectos facilitantes, dos o tres aspectos tensionantes, supongamos. Eh, la virtud o la, o, la, o la particularidad del asunto es observar que esos dos o tres destinos, yo los puedo trabajar conscientemente frente a optimizar, concientizar y trabajar conscientemente los aspectos facilitantes. tomando en cuenta las casas que activan ese aspecto, ¿sí? porque un aspecto realmente es la ligación generalmente de dos o tres casas, en las cuales yo puedo trabajar conscientemente esas áreas, encontrando muy concretamente tales áreas también tensionantes para observar qué a mí me puede limitar. Ahora, trabajar conscientemente ese aspecto es trabajar un plan de vida, un plan de vida que a lo mejor se dará también en el ciclo adecuado, ¿sí?, Yo me esmero en trabajar mi siembra, cultivar mi tierra, pero no puedo pretender obtener la cosecha en el tiempo inadecuado. Debo esperar el tiempo propicio, ¿verdad? Por más libre que me pretenda, por más impetuoso en mi necesidad, la tierra, el mundo, el universo tiene ciclos, Y ese ciclo es comparable a lo que sucede en la Tierra. Hay momentos de siembra y momentos de cosecha. La astrología no solo te permite planificar esas metas de vida frente a esos trígonos que facilitan proyectos, sino al mismo tiempo informa cuáles son los ciclos para la siembra, cuáles son los ciclos de la cosecha. ¿sí? Entonces yo pudiera extraer el fruto del árbol ¿sí? cuando este aún está biche. Entonces no haría una buena inversión de vida, ¿cierto? Porque me adelanté al tiempo, por más deseoso de que yo quiera hacerlo ya. Entonces yo digo, viajo a Alemania, aún a pesar de que tengo limitantes de tiempo, aún a pesar de que ciertas circunstancias económicas, y si yo reviso mi carta de pronto me estoy dando cuenta que no hay tales facilidades, entonces voy y me aventuro, A lo mejor obtengo unas experiencias, pero quizás no las experiencias ideales que pudieran ser comparables a que yo he extraído del árbol el fruto que no he podido disfrutar puesto que no ha llegado a su madurez, no ha estado en su momento. Entonces, en ese contexto puedo entender que si yo entiendo mi vida como una administración constante, manejo mi libertad dentro de unos parámetros previos, ¿cierto? Y la libertad de ese contexto externo no es comparable a la libertad que yo obtengo desde mi perspectiva interior. Porque cuando la libertad emerge de algo interno, ya no hay límites, hay trascendencia. Mm. Super. Germán Rosas, una vez le escuché, una eh, analogía que complementa muy bien lo que tocabas de decir, que los trígonos es como hornear un buen pan. Eh, hay que saber construir esos trígonos hay que usar la masa adecuada el tiempo adecuado, la temperatura adecuada para vivir esos trígonos y hay que eh, hacer ese proceso de preparación para optimizar y comerse un buen pan <risa> Sí. Mm. Okay. bueno Diego, otro temita que quiero tocar yo en varios espacios y que te alcancé a comentar en, en la llamada del martes fue De la prosperidad y abundancia. Diciembre, por lo general, es una época de balances, de reflexiones, de... de parrandas y animación. Sí. <risa> ¿Cómo es? ¿Cómo, ¿Cómo es la... sí, no Las novenas sí. bailables. En Las Colombia. novenas bailables. En, en Colombia, desde el 16 de diciembre al 25, se celebra una... Una, ¿Cómo se llama eso? ¿Ritual? Sí, ¿no? y en ciertas zonas, en ciertas zonas de, de Bogotá, por razones de tipo comercial, la Navidad se siente desde octubre. <risa> ok. No, bueno, pero pero la actividad, <risa> la actividad sí, desde, desde octubre 31, 20 ya están sí, vendiendo artículos. Ya, está ya hay milloncicos no, donde tú llegas. Y ya en varios países, eso, eso se, se maneja mucho en el comercio. Pero, pero el, el, la novena que es, es un rito, ¿no? O una costumbre más bien, podríamos decirlo. muy arraigada en Colombia, donde cada noche se hace un rezo recordando la, la natividad. Eh, entonces eso genera unos espacios familiares, muy íntimos, que, que, que de alguna forma enriquecen la experiencia de la Navidad, porque son nueve días previos al día de Navidad, celebrando la Navidad. Pero también es una época en la cual se, se hacen muchos balances, ya sea final de año, En las famosas promesas, que también estuve este año, eh, y el tema prosperidad y abundancia es uno que normalmente nos toca a muchos de nosotros, y, y se hacen esos balances, se establecen proyectos. Y yo la con Diego, eso, ¿no? Que, que, bueno, desde el punto de vista astrológico, pues eh, todos tenemos unas casas o unos aspectos, unas áreas en las cuales favorecemos, no necesariamente. tiene que involucrarse casa 2 y casa 8, que esa es como la pregunta del millón, que cuando la gente desea ver aspecto financiero, busque realización en esas casas. Casa 2, casa 8 y casa 10, ¿no? Serían como las, las las las que más generan de pronto un cash visible, un manejo efectivo. Pero algo que hemos aprendido en los cursos es que no necesariamente casa 2 tiene que estar involucrado en consecución de dinero o de cash eh, y eso lo vimos por ejemplo con casas derivadas la casa 2 de muchas casas es la segunda casa arrancando, por ejemplo la casa 2 de mi pareja vendría siendo la casa 8 eh, la casa 2 de mi actividad profesional vendría siendo la casa 11 la casa 2 de mis comunicaciones de mis escritos, de mis publicaciones eh, Pequeñas vendría siendo la casa 4. Eh, entonces, casados o manejo de dinero hay en muchas casas. ¿Sí, Diego? Eso, eso se, puede hacer, ¿Se puede hacer esa lectura? Sí, o hay formas indirectas de llegar a la 2. Ok. Desde, desde la perspectiva de las derivadas, pues eh, la 8 es un ejemplo clave. La 11, por ejemplo, que es el dinero producto de mi profesión o ¿no? de mi empresa. Eh, y así sucesivamente, pero digamos, eh, más allá del concepto de derivadas que es clave, ¿no? De una manera clara y diáfana de interpretación, hay maneras indirectas de, de optimizar la casa 2. Eh, si alguien es poseedor de una muy buena casa 3, eh, puede a través de la casa 3 obtener medios y formas para encontrar unas fortalezas financieras, o sea, a través de sus escritos, a través de sus conferencias, a través de sus viajes, a través de su enseñanza, a través del conocimiento, a través de contacto con otras ciudades o a través de los medios de comunicación, el transporte, qué sé yo. Entonces, yo puedo optimizar mi casa 13 a partir de ella abrir espacios para llegar a la 2. ¿sí? Lo mismo alguien con muy buena casa 5, o lo mismo alguien con muy buena casa 9, pues... Eh, podemos optimizar factores con extranjero, con exportación, con temas que yo sé que son facilitantes desde lo 9, que es como la puerta de entrada para llegar a la 2. O sea, en sí en sí yo puedo entender como, como las casas, como, como zonas en las cuales yo puedo optimizar factores de mi vida, pero generar implicaciones en otras áreas, ¿sí? Mm. Y eso está dado en la medida en que yo primero no solo tenga en cuenta... ¿Qué significa tener una casa bien? Porque tener una casa bien, parte de lo esencial. Normalmente no es que esté desprovista de tensiones, sino de pronto que sean más los facilitantes, ¿no es cierto? O sea, que hayan más trígonos, sextiles, que comparados con oposiciones y cuadraturas sean menores. O sea, si yo tengo más facilitantes, pues mejor. A su vez que ojalá pues haya una dignidad esencial, o sea, una exaltación. A su vez que haya un... Un, un aspecto domiciliado, un planeta domiciliado, que mis cúspides estén bien aspectadas, etcétera. O sea, cuando yo reconcientizo eso me doy cuenta que a su vez esa misma casa, por ende, lo lógico, es que me establezca ligazón con otras. De esa manera entonces yo empiezo a trabajar mis fortalezas. Eh, trabajar mis fortalezas... Eh, y eso creo que se lo, también se lo escuché en alguna ocasión al mismo y hoy, hoy ha venido a colación, uh -huh. hablaba algo muy interesante con sus sinastrías, y es que desde el punto de vista empresarial, muchas veces no era tan importante trabajar sobre las debilidades de un individuo. O sea, que si una persona tiene fortalezas y o debilidades, pues eh, sería un error intentar trabajar las debilidades y trabajar las debilidades, pues para que las supere. sino más bien es lo que ya está bien, pues optimizarlo. Uh -huh. Entonces, eh, desde esa perspectiva, pues optimizar lo bueno es garantizar que, que lo que la persona hace, lo hace muy bien. O las áreas que las hace, las hace muy bien. Y pues ya en el camino de lo que hace bien, pues trabajar lo que no hace tan bien. Entonces, algo algo análogo eh, puede suceder con nuestras áreas de vida. Si yo sé, soy consciente de que mi mejor área es esta, pues a través de eso fortalezco lo esencial Para de esa manera, si yo tengo un área en mi vida que me dé fortaleza, esa misma área que me da fortaleza yo la puedo traducir tarde o temprano, más tarde que temprano, más temprano que tarde, perdón, en una realización de tipo económico, si es el caso, en una realización de tipo profesional, que a su vez va a posibilitar el trabajar conscientemente áreas de dificultad o de tensión Ahora, Pues se menciona mucho esto pues a raíz de lo que mencionan, o sea, estas son épocas donde se recuerda lo que planteamos en astrología esotérica, ¿no? La Navidad, ¿Sí? Navidad significa natividad, ¿Sí? y es que desde el punto de vista esotérico la, la época a la cual hacemos referencia pues simboliza el nacimiento del Cristo, ¿Sí? ¿Sí? ese nacimiento pues se vio reflejado también en el nacimiento de Mitra, ¿sí?, por citar otro... Mitra, ¿quién era? mí me perdí. De la religión persa, a Mitra se le concibe efectivamente como el Hijo del Sol. Mm. Y es una deidad similar a Jesús, nace el 25 de diciembre. Y por supuesto, pues... El, ¿De la cultura ahí surge persa? ...el mitraísmo persa y pues con un fuerte anclaje en Roma. ¿Y con alguna religión residuo. surge ahí? El mitraísmo. ¿Mitraísmo? Sí. Ok, no la conocía. Ese mitraísmo, pues, es de las así llamadas religiones paganas que mm, okay. inundaron los comienzos de Roma, sin embargo, ha sido del mitraísmo han quedado, uh, deriva, uh, han quedado, digamos, secuelas un poco lejanas, eh, pero pues efectivamente se encuentra alusión constante, por ejemplo, al símbolo del solsticio, ¿no? Solsticio de invierno, para países del norte, por supuesto. en los cuales eh, se hacía alusión permanentemente al morir y al renacer, ¿no? como símbolo del momento más frío del año, pero también del momento en que nace el sol nuevamente. Entonces ese nacimiento se celebraba el 25 de diciembre, fue acompañado de otras celebraciones. Pero desde el punto de vista espiritual hablábamos de que Jesús, o sea Jesús el Cristo occidental, encarna un principio cósmico que es la función del Cristo, que es un estado de conciencia. Entonces ese nacimiento se, se simboliza el 25 de diciembre. Lo interesante del asunto no es eso, sino que generalmente diciembre ha sido un... un, un Astrológicamente es la época en que efectivamente es el solsticio, comienzo de Capricornio, pero el previo el previo es Sagitario, ¿no? Y Sagitario es realmente eh, un signo amplio en significados. Es regido por Júpiter... es regido contemporáneamente por el Nodo. Eh, Sagitario es el símbolo un poco de la generosidad, ¿no? de la bondad, de la expansión. Su ribete jupiteriano lo sitúa en función de la abundancia, ¿no? por lo tanto se hace eh, constante alusión a que Júpiter protege. Júpiter en India es llamado el gurú, o sea, el protector. Júpiter en astrología representa la expansión, la protección, Los antiguos eran mucho más explícitos cuando señalaban que es la fortuna mayor. Entonces todas esas son alusiones a un grado de generosidad también llamado prosperidad. Por eso en un ascendente sagitario como Jairo eso es un imperativo, ¿no? Mm. <risa> pues no solo sentirse bien sino próspero, ¿no? Mm. Y eso pues va a ser entendible también desde la perspectiva esotérica con sus regentes esotéricos porque pues en la vida sagitariana hay muchas metas y propósitos, caminos. Uno de esos tantos caminos, propósitos, metas o destinos dentro del parámetro sagitariano. Entonces, retomando y sintetizando tus palabras, o sea, una cosa es el sagitariano identificado hacia la conciencia, por ejemplo, de la enseñanza. Otra es el sagitariano enfocado hacia, la, hacia, hacia el sentido religioso. Otro es el sagitariano orientado hacia los viajes. Otro es el sagitariano orientado hacia los deportes. Otros el sagitariano orientado hacia la alegría, la expansión, el jubil. Pero fíjate que todos son códigos muy sagitarianos. Y yo puedo elegir a partir de esos códigos una, un particular sendero. Ah, bueno, entonces, ¿a qué iba esto? A que, por ejemplo, los escandinavos, la cultura escandinava, encontraba en Wotan eh, una analogía perfecta para esta época. Wotan era un individuo que andaba, bueno, era un dios, Pero pues en las épocas de diciembre emergía en un caballo y se le representaba como un jinete y, en su, y, y como y cual jinete pues recorría muchos lugares y llevaba consigo regalos, regalos que ofrendaba. Justamente esas celebraciones de Botán se hacían en diciembre en los primeros días. Mm. Esa coincidencia surge con la tradición digamos occidental cristiana de San Nicolás. un santo o mártir que pues cuenta la historia que pues efectivamente hacía eh, ofrendas a las personas se regalaba hacía regalos y bueno pues hay muchas historias en torno al famosísimo San Nicolás la festividad de San Nicolás es el 6 de diciembre ¿no? mm. de lo cual pues se extrae habitualmente el símbolo que acompaña la tradición escandinava y la tradición cristiana del dar regalos, del ofrendar. O sea, mm. el dar regalos realmente es muy de esta época, que recuerda algo, y eso y ese recordar se recuerda justamente con el nacimiento del Cristo, símbolo, no reseña histórica, sino símbolo, con el nacimiento del estado de conciencia espiritual que se renueva cada año el 24 de diciembre 25, con el nacimiento de Mitra, o con el sol invictus romano, ¿sí? sea la mm. festividad que sea, donde se recuerda ese estado, pero ofrendando, dando. O sea que el dar en este caso es un poco el símbolo, fíjate que nace, sí, desde luego, pero fíjate que, que, que, que la Biblia cita perfectamente que los reyes magos se encuentran y siguen la senda de la estrella que les guía, pero pues que llevan regalos, o sea, el regalo es como una forma de entender que cada nacimiento es una ofrenda. Y que entendiendo este ciclo Sagitario-Capricornio como un proceso de nacimiento en muchos casos, pero también de expansión Sagitariana, pues la prosperidad parte de una conciencia. Y generalmente la conciencia del recibir tiene que partir de un estado de certeza interna de que eh, hay abundancia. Porque yo puedo tener mucho dinero, pero si tengo sentimientos de carencia y abundancia, o me enfermo o estoy en estrés. Por lo tanto, todas estas épocas recuerdan a algo que es muy importante. El dar. Cuando un individuo da, pues efectivamente está siendo consciente con el sentido de totalidad de la vida. Por eso, digamos, las ventajas implícitas de estas épocas, como las del cumpleaños o como estas festividades, mm. es que hay una recordación frente al dar. Mm. Y el dar es un acto de, de conciencia de prosperidad, llamemos. Mm. Sí, súper. Oye, otra fiesta, bueno, es que tengo dos ideas para, para reflexionar. Volviendo al temitante de casados. Si uno hace seguimiento por dispositores, también puede llegar a casa 2, ¿no? M más, eh, no sé, la casa 5 y el regente de la 5 está dispuesto por el regente de la 2, ahí ya hay una conexión. También hay ligazón, también sí. hay ligazón si tu dispositor de la 2 está en la 5. Es decir, hay formas sí. hay formas de, de, de, de ir ligando, o sea, eso sí. es como cuando uno cuando uno está haciendo una una carrera de observación, sí. Entonces yo tengo que tomar tal pista y esa me conduce a otro, a otro destino. Sí. La habilidad mía es tener el hilo para ir creando un modelo de vida, o sea, la el mismo. <risa> a mí me gustó sí. esa palabra suya ese término sagas. <risa> claro, eso es fundamental, la observación atenta y la sagacidad de decir, bueno, definitivamente yo puedo ligar coherentemente en mi casa tres, cinco, dos, o sea, crear un modelo de vida girando. A áreas productivas, intelectuales de satisfacción, pero que a la, a la postre sean productivas. Mm. Listo, súper. Bueno, y lo otro que estás ahorita cantando de, de la historia eh, de las diferentes culturas en diciembre, las fiestas saturninas. Eh, saturnales. Saturnales son. O saturnali, las saturnalias o saturnales. Es la... que, se ofre... que se generaban en Roma por ah. la época del solsticio, solsticio. de invierno. Mm. Solo que ahí acompañaban dos celebraciones, las Saturnales, posterior al 25, y la del 25, que era el Sol Invictus. Que ahí viene la, la famosa, pues, historia, ¿no? Que, que, que los romanos lo que hicieron fue acomodar la fecha de nacimiento de Jesús a estas fiestas paganas, pues, para políticamente... Sí, en el primer concilio eclesiástico efectuado, eh, pues... Para nadie es un secreto que Constantino es un hombre, fue un hombre, cuya visión de la cruz estimula que Roma deje de ser una nación pagana y se adhiera al cristianismo, pero pues eso tiene matices claramente políticos. Ahora, lo que uno nunca debe olvidar, más allá de los criterios dogmáticos, religiosos o políticos, son los símbolos, porque los símbolos permanecen. Revestido soy de cristianismo, antes de mitraísmo. en otras épocas de gnosticismo, no importa, pero el símbolo ha estado allí. O sea, el símbolo se encarga de recordarnos una verdad ancestral, es como el mito. El mito es una verdad renovada permanentemente y sostenida durante muchos años. Por eso hay muchos pseudo-racionalistas que apuntan a deslegitimar los mitos, <ríe> atribuyéndoles visiones fantasiosas y olvidan el... profundo valor simbólico, espiritual y trascendental que trae, ¿no? porque es que un símbolo como un mito es el portador de mucha sabiduría y la sabiduría pues trasciende límites, o sea, entendemos el, la celebración de la Navidad, si nos quedamos en lo externo, ok, pero veamos toda la carga simbólica como lo hemos planteado, el solsticio, el nacimiento, el acto de conciencia, el sentido espiritual, es decir, siempre eso trae y en todas las culturas ha sido celebrado. Entonces, cuando uno lo entiende bajo esa perspectiva, pues se da cuenta que, que no hay nada nuevo. O sea, que, que, que, que el cristianismo realmente ha tomado una celebración antiquísima. Mm. Y estamos hablando de persas, pero a lo, a lo mejor y yendo más allá, el pueblo babilonio, los sumerios, ya desde luego debían tener celebraciones propias a los solsticios y a los equinoccios. O sea, todas las culturas, y de hecho tuvimos ocasión de hacer alguna conferencia algún día de solsticios y mm. equinoccios. pues toda la diversidad de culturas con, con celebraciones sobre estas épocas es, es clave. Pero pues se encargan de recordar algo. O sea, ¿qué es lo esencial? Recordar su sentido de conciencia, de totalidad. Sí. El sentido eh. del dar, el sentido de conciencia espiritual, de conciencia de prosperidad, de unión, de amor, de afecto. Si algo proclamó el Cristo, es eso, el amor, la entrega, ¿no? Sí, la, la clave de todos estos... escenarios, pienso yo, es eso, hacer conciencia, y, uh -huh. y lo que tú decías al comienzo, cuando uno interioriza ese, ese concepto, pues se hace la creación dentro, internamente, y, y posteriormente tiene que manifestarse con alguna situación externa, ¿no? esto no es no es nuevo, <ríe> lo que pasa es que a veces nos cuesta un trabajo hacer conciencia de eso, uh -huh. y realmente llevarlo a la práctica, Bueno Diego, ¿Usted qué rituales tiene? ¿Tiene algún ritual específico para esta época? No, pero pues entendiendo el ritual ya digamos de, eh, de, de que me disponga pues a hacer sistemáticamente algo, no, más bien fluyo con la vida, es decir, si hay que comer uita se come, si hay que, pues para mí lo clave yo creo que es como, tanto en esta época como en otras, intentar estar tranquilo, bien. Eh, no soy de hecho ritualista de, de esa perspectiva, o sea, de sistemáticamente obligarme a hacer cosas, no. Pero sí me gusta compartir lo que sea, así sea la novena o es decir lo que sea, ¿no? No, no, no, tengo, no tengo inconveniente. Entre otras porque es que la novena tiene también una, una tradición, ¿no? Que es sobre todo el tema del nacimiento nuevamente del Cristo, en un gran iniciado, en un gran ser espiritual que fue San Francisco de Asís, ¿no? Entonces, eh, digamos, esa novena, el 9, es un número que vimos en numerología, es cabalístico. O sea, es un proceso iniciático. Es el mismo 9 que aparece en el tarot. Entonces, por eso las novenas son procesos iniciáticos a, ¿no es cierto?, a algo. Entonces, desde esa perspectiva, el 9 adquiere un matiz demasiado, demasiado interesante. En astrología esotérica, y, y quiero no, no, no perderme, pero, pero lo, lo cito ya que me llegó la idea, siempre el zodiaco se ve de forma unidireccional y bidireccional, o sea, en sentido normal al orden de los signos, pero en sentido contrario. En sentido normal es la senda que va de Aries a Pisces, el sentido contrario sería de Pisces a Aries, o sea, es algo así como el, el sentido de las progresiones directas o conversas. Pues hay alguna una alegoría muy bonita y es que si nosotros hacemos un conteo desde el punto de vista astrológico converso, eh, contando en sentido contrario eh, de Virgo hacia atrás, entonces podemos contar Virgo, eh, Leo, Cáncer, Géminis, o sea, empezamos a contar de Virgo hacia atrás, en sentido converso, nueve signos, pues aparece Capricornio. En astrología esotérica se entiende y se concibe a Vir a, a, al signo Virgo como el símbolo obviamente de la Deidad femenina. ¿Mm? Sí. O sea, es la madre tierra, es Isis, Astarte o María, no importa el nombre que queramos darle. O sea, es la función de la Deidad femenina. O sea, es la que dentro de su vientre alberga justamente el el bebé que ha de nacer, que nace en Capricornio como el símbolo del nacimiento. Entonces, de Virgo a Capricornio hay un proceso de gestación de la Madre Divina en función del nacimiento del Cristo. Ese estado, ese, ese proceso de nueve meses, es coincidente con los ciclos del uno al 9, o sea, con la escala pitagórica o con, la, o, o con las funciones de escalas que se estudian al, alrededor de los estados iniciáticos. O sea, un proceso de iniciación que conlleva un estado, digamos, de, de realización digamos en ese en ese contexto. Entonces, desde lo esotérico, pues, vamos a ir entendiendo cómo estas uniones adquieren una, una ligación interesante. Entonces, iba básicamente a que, pues, en función de ese ciclo de nueve, o nacer a ese a ese Cristo, pues, de pronto se ve reflejado en la labor de, de San Francisco de Asís, realmente recordando el nacimiento. O sea, cuando se habla del pesebre, pues, se reúnen a Cantarlo en función a los villancicos, en función al, al compartir que se suele dar. Si uno se queda en lo externo, pues pues no interioriza el símbolo. Si uno entiende el símbolo, entiende el porqué. La función de así será recordar un poco el nacimiento. O sea, todos estos recordatorios son recordatorios que la cultura impone, ¿sí? entendiendo el rito como la función de retorno. O sea, rito proviene del latín riturnos, que significa retornar. ¿El retornar a qué? Esa es la pregunta. retornar a mi esencia, a mis raíces, a quién soy. Entonces, cada vez que uno tiene un recordatorio en los símbolos, si yo me quedo en el símbolo, me vuelvo dogmático. Si yo entiendo la profundidad del símbolo, me vuelvo profundo, me vuelvo esencial, me vuelvo espiritual, porque entiendo la comunión que existe en el todo. Uh -huh. Súper. Súper, súper. Bueno, pues este fue un pequeño... podcast al aire, hoy tenemos invitados no sé si alguien de los que nos acompañan quiera hacer una pregunta, era una sesión de taller pero la persona a la cual teníamos invitada no llegó, no se conectó y pues era de otro país, entonces no teníamos posibilidad de, de hacer seguimiento, porque pasó y pues eh, de todos modos estaba todo dispuesto para que fluyéramos de esta manera y por lo tanto sí. no, hay, no hay inconveniente <risa> sí Entonces, no sé si alguien de nuestros asistentes quiere hacer alguna pregunta relativa al tema que estamos desarrollando. Y si no, pues daríamos ya por terminada la, la sesión. Pues esto vamos a compartir como, como un podcast y obviamente pues este crédito no no se cargará a las cuentas respectivas. Eh, bueno, para reflexionar, estamos ya llegando al, al cierre de, de 2010. espacios virtuales también vamos limitando el último va a ser el 9 de diciembre ya próximamente les compartiremos por invitación a través del boletín el alcance de esa, de esa sesión con nuestro querido Hernán él, él viene es una vez cada año <ríe> por aquí <ríe> por los temas virtuales pero cuando lo hace lo hace con, con muy buena energía eh, bueno, época de reflexiones más adelante compartiré un audio un video Eh, haciendo bastante reflexión sobre sobre astrología. Es así de simple. Este año tuvimos mucho movimiento, eh, viéndolo astrológicamente muy marcado, Casa 5 Y lo que viene, Diego, pues lo que viene es continuar con nuestro curso de esotérica. Este año nos quedan dos sesiones. Eh, hace poquito grabé un, un video donde compartí algo del curso y decía que, que mucha información por digerir. Realmente no... Es otro enfoque, es mucha, mucha la información, nos mareamos un poquito, pero, pero es bastante interesante, la verdad es bastante interesante lo que he visto hasta ahora. Eh, es otra percepción de la astrología, es otro enfoque que genera bastante enriquecimiento. Entonces, la invitación como siempre es a que comentarios, correos a través del blog, del correo electrónico, eh, estamos contestando. Diego, entonces un abrazo y... Pues seguimos en contacto. No sé qué quieras aportar o reflexionar ya para ir cerrando esta sesión del día de hoy. Sí, no, igual me un abrazo y yo creo que ya en estos en estos tiempos pues que, que empezamos a cerrar ciclo, empezamos a hacer como el balance del año del retorno va a ser pues muy chévere. Yo pienso que que ya hemos cumplido buena parte de objetivos previstos. Desde este espacio que pues ha posibilitado el que intercambiemos estas ideas fundamentalmente pues intercambiar esas ideas es es ideal, es positivo es enriquecedor pienso que todas las personas que han tenido ocasión de participar en estos espacios pues nos han aportado y ha sido un poco la, la necesidad de tomar contacto claramente, primero con los enfoques clásicos de la astrología con las aproximaciones más profundas que hoy día pues se, se emergen a través de, de, del esoterismo y bueno pues la astrología de sí sigue siendo muy integral desde luego seguiremos porque pues no es el último curso o sea estamos ahorita termina o sea a, comenzando esotérica pero pues vendrán otros cursos más efectivamente de astrología bajo diversidad de enfoques o sea eso es lo hermoso de la astrología tener la capacidad de de observarla mediante varios enfoques, modalidades técnicas, y pues este espacio efectivamente lo ha propiciado, o incluso la misma posibilidad de dialogar estos temas. Desde luego, pues son posiciones muy personales, pero al tiempo, pues ideal que estas posiciones que hemos compartido pues en este podcast, pues se, pues, se transmitan a, a, a las personas que nos escuchan, y cada uno pues efectivamente pues, disierne, y puede que comparta o no, pero pues de eso se trata aquí. Eh, compartimos estas ideas y, y al mismo tiempo que cada uno reflexione, de modo tal que pues estos espacios los seguiremos desarrollando y no pues Jairo pues te dejo para que te despidas Gracias, un abrazo Diego eh, sí. virtualmente una feliz navidad, posteriormente buscaremos el espacio para celebrarla, entonces muchas gracias y hasta una próxima oportunidad en Astrologías Así de simple, punto com un abrazo, bye